El balance es ampliamente positivo porque logramos una gran receptividad de la s e c r e t a r í a de Planeación del Departamento en aras de estructurar el plan de desarrollo y apoyar a los alcaldes en la formulación de sus planes de desarrollo frente a las líneas estratégicas que ya se han marcado en el Plan de g e s t i ó n Ambiental Regional 2013-2023. El instrumento de planeación a largo plazo del componente ambiental de todos los instrumentos de planeación de las entidades territoriales que tenemos jurisdicción en el Departamento del Tolima. La invitación desde la Corporación Autónoma es que tengamos. Muy presente que ese instrumento de planeación a largo plazo es el principal referente para poder estructurar el componente ambiental en los instrumentos de planeación del nivel municipal y departamental. Adicionalmente, a que con base en esos lineamientos podemos nosotros ejecutar las actividades, metas e indicadores para presentar una adecuada gestión en los periodos de los alcaldes y especialmente del gobierno departamental. El plan de gestión ambiental 2013-2023 está publicado en la página web de Cortolima: www.cortolima.com. Y puede ser permanentemente consultado para lograr algunas explicaciones u observaciones a través del equipo de trabajo de la Secretaría de la Subdirección de Planeación y Tecnologías de Información de Cortolima.